les pregunte lo que piensa sobre Cristo que duro tienen otra preocupación para Francisco le han regado un nuevo clavo al crucifijo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 en radios y medios de difusión masivo que era la marcha de la broma. Se ha presentado esta canción en su versión original para el programa La otra oreja. Nunca cuando ríen satirizos. Al haber comprado sus derechos. Nunca cuando se hacen moralistas. Y entran a correr a nos satirizas.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 Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan y la esperas <ro selected> Los que mandan tienen este mundo repudido y dividido en dos culpa de su afán de conquistarse sopor la explotacion aunque pues entonces cuando quiere me corte el pelo sin razón es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador de bronca bronca sin fusiles y sin bombas bronca con los dos dedos en B bronca que también es esperanza marcha de la bronca y de la fe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 una seguida captaba que iban a ser populares. Eh yo recuerdo alguna alguna situación en donde había mucho policía de civil y que vos le preguntaste a mi viejo si hacemos eh apremios ilegales. Ah, la perro sosmexida, los perros sí. ilegales. Yo creo que los perros yo en ese tiempo que cantábamos y decíamos los perros policía, perros policía. Claro. Exacto sabuso criminal tu condición humana violada placer tu carro subici da mordiendo tus heridas y en tuetazo de Pedro y Pablo, de Mel Cantilo y Jorge Duriez. Seguramente van a cantar esta canción hermosísima, esta canción de amor que presentamos una superversión interpretado por Pedro Anar, ni más ni menos. Pedro y Pablo que van a estar este viernes en el Teatro Colón de Mar del Plata. Catalina Bahía. Por lo oreja Alina tenia la rutina Del eterno crepúsculo en la piel Su comarca de sexo en una esquina Sus hectáreas de pecho en un vaivén Natalie no sabia l'argomento de la savana rota por amor me sopplava la lettera con suo aliento e non siiva sorgendo esta canción traveso contraveso en las cuatro del amor sus pupilas amacan porcelanas en ojeras de rimel y carbón Catalina de fuego y micotina mi esperan cominciano bucana la profonda che illumina la mirada marrone pare impar lar la biosulla biosu Yo itua Mirada en el techo de los días Mas eniza en el suelo del dolor Y su nombre arrugado en una silla la fuga che combinà mi men lenaltus e la del sol un ritratto de fuoco catalina con brutina del vento caracù escuchando en la otra oreja Vamos a los mensajes, eh, Gabriel Cabreja, nuestro crítico de cabecera dice, "Maravilloso escuchar a Cantilo historiando con su propio testimonio, Padre Francisco hoy podía hacer un reclamo al Papa, ¿no? Y la marcha y Catalina, no los veo a voz y a collo imitándolos ni siendo chicos, pero me hubiera gustado verlo, qué selección, se me aguaron los ojos. Felicitaciones, programazo", así nos dice Gabriel Cabrejas, eh Ernesto Lorenzo el doctor nos escribe también mumi escuchando seguramente esperando a a Vicky, ¿no? En serio. En serio. Mamenta no rompa. No, no, no te interrumpo. Bueno, este Matías de Santa Fe escuchando el el programa Pablo Kala, por supuesto, desde Colombia, Santiago y su compañera escuchando el programa Isa de la Plata por supuesto, a ment, escuchando el programa eh David Paoli, eh escuchando también poniendo la otra oreja. Eh, tenemos a a Emi desde la Ciudad de México, eh Diego García, Silvia Echegaray, suponemos eh, bueno, y dice que es amiga de de Vicky Ane. Eh, okay, sí eh van esa Macana eh no solamente haciendo radio, sino también escuchándola. Eh la profesora Natalia Valverde eh también eh, nos manda un mensaje eh pidiendo solicitando eh eh una solidaridad porque acaba de eh la la mamá de una compañera se le incendió la casa, eh acaba de pedir la jubilación después de tantos años de docencia para disfrutar de este lugarcito que tanto le había costado conseguir, le queda la salud y la solidaridad de los que la queremos. Eh bueno, es la mamá de una compañera de la escuela y da el contacto 223 5300680 para bueno, o sal incendio la casita de madera, ¿no? Eh, bueno, y y seguimos con los mensajes eh eh no sigamos. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué no? Se si tienen este mensajes. Pois alo, pues ponle un poquito de música. Bueno, listo. Vamos a la música, así lorden lo a los chicos. La otra oreja marplatense. Bueno, y en esta otra oreja marplatense, a Orilla del Mar, eh vamos a presentar a Vicky Ane, una música que eh según me dijo hace unos meses el profesor Federico Moyano amigo de amigo, amísimo, eh una especie de sobrino que tengo, sí, eh, Pablo Guzo también eh, asevera que es un buen tipo. Eh bueno, nos dijo, "¿Escuchaste Berenjenal?" Y no no lo escuché, no lo escuché, no lo tenía y me prestó el disco, pero me prestó la tapita, qué sé yo, y se la tuve que devolver porque venía vacía. Eh bueno, y El y nos encontramos en el concierto de Las Burgas la semana pasada de un un grupo de mujeres cantantes, cantoras con mucha percusión eh con Mariana Solino de directora y bueno, y bueno, y estaba eh, Vicky Ané que me dijo, "Te tengo que acercar el disco." de Berenjenal y el jueves pasado me lo acercó y lo estuvimos disfrutando ayer y antes de ayer y vamos a escucharla a Vicky Ané y Berenjenal Hola, eh, yo soy Vicky Ané quería compartir con ustedes unas canciones de un disco que estuve grabando que se llama Berenjenal y agradecer a todas las personas de, de todas las radios y de todos los lugares que están escuchando en este momento Verenginal es un proyecto independiente que se hizo y bueno, y se está realizando con el aporte, la ayuda, eh la musicalidad de un montón de personas muy queridas. Eh así que bueno, un saludo muy grande para todos y bueno, especialmente para vos y gracias por compartir la música autogestiva. Las canciones del Verenginal fueron grabadas por Luciano Longobardi en su estudio San Pípel de acá de Mar del Plata y bueno, sobre principios del 2020 eh ya las pudimos empezar a compartir eh en las plataformas digitales y y bueno, y con el disco físico. Así que en este momento me encuentro grabando eh el Benenegal 3 y 4, bueno, que vendrían a ser eh la continuación y la terminación del proyecto, porque es eh un proyecto que tiene un montón de canciones y que están armadas de esta manera. Eh, así que bueno, esperemos que próximamente se pueda concretar. Ahí seguimos firmes con el con el arte y con este proyecto de terminar de armar estas canciones. Las canciones del Berenjenal fueron grabadas por Luciano Longobardi en su estudio San Pipil de acá de Mar del Plata y bueno, sobre principios del 2020 eh ya las pudimos empezar a compartir en las plataformas digitales y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 nos pasó la pandemia por medio. Entonces, eh cambiaron un poco los tiempos y cambiaron un poco los rumbos también de las cosas, pero ahí seguimos firmes con el con el arte y con este proyecto de terminar de armar estas canciones Ver enjenal es un proyecto independiente que se hizo y bueno, y se está realizando con el aporte, la ayuda eh la musicalidad de un montón de personas Muy Así que bueno, un saludo muy grande para todos y especialmente para vos y gracias por compartir la música autogestiva. Esta canción que compartimos ahora se llama Atrás y la grabamos con César Boragni en la guitarra, Maya Acosta en la voz, Nati Ané en la voz y la percusión y Florencia Ané en las castañolas. Y bueno, Vicky Ané, yo en el bajo y en la voz. Así que bueno, acá les dejo con esta canción, atrás. Mientras todo parece nada, que la tierra no deja de rotar. Hay un ser que deliraiteli rasimbarán sostiene que solo valen los momentos que has dado para más. Algunos no lo creen loco y no entienden muy poco es esa vaga idea que se pierde en tempestad cuando de pronto amanezca y calme el temporal me ha loco santa plandó el mar te dice que la vida mirándote de acá no sé cuál meta clara ni la senda pisar entre tantos caminos solo uno sé que caminar y aunque parezca insolito y atragado de El ideal de lo presentado en la liza del mar Es un destino buscado que sol es solo esa paz Cierra los ojos al miedo No quiero oír la soledad Están latentes ante avanzas y los pasos van avanzando con mucho observando no puede asumir la realidad no podemos asumir su realidad. Termino siendo un demente, al que lo común le suena diferente Escandalizo mentes, enterrado lo que piensan Y libre lo que mienten, enganchado la libertad Luchando con uñas y dientes, que el dinero les da gloria Y el dolor fracaso, y lo raro huele mal Y el loco se va al mazo, y el sol besa la luna Y la cuna se estremece, y salgo a buscar amor En un mar de estrés, detrás rejas el distinto Y afuera los iguales, la falsedad afuera Y adentro los reales, solo Braulio escucha y ahora viene Conmigo que no falte ese amigo cuando tenga que dar lucha Los solos parece nada en su copa de contar Las estrellas desmieron y la luna del mar Es el loco Sospo Gracias, La Otra Oreja, por compartir la música y por la escucha Hola, respetosa. Hola Eduardo, quería agradecerte por esta invitación, gracias por esta oportunidad de compartir canciones. Quería compartir con ustedes eh, estas canciones de un disco que grabé anteriormente, hace ya dos años, un año y pico. Se llama Berenjenal y tiene la particularidad de que son canciones que bueno, fueron compuestas hace bastantes años. Eh algunas tienen más de 20 años y bueno, estaban un poco guardadas en un cajón y de repente se me ocurrió armarlas con personas que han compartido la música, la vida eh conmigo, con personas de otras bandas que que he participado antes. Eh entonces como que cada canción es un disco doble cada canción tienen personas diferentes con las que hemos ido armando la versión, digamos. Así que nada ver original, no es una banda, sino un conjunto de canciones armadas con músicos y músicas eh amigas y amigos. Así que bueno, eh ahora los invito a escuchar un par de esas canciones. Esta canción se llama Seguir la utopía y la grabamos con Silvina Monterrubianesi y Nati en las voces y después grabamos una cuerda de candombe y toda la percusión con Franco Exertier, con Mati y con Angie Hez y Mauri Exertier, que son unos amigos de Bolívar, también eh grabamos el bajo y bueno, hagas de la compañía de la utopía. espeso de la mediocridad en este mundo que aniquila seduce, convence engaña, atrapa y mata segin la utopía que sigue viva en la furia de cada palpitar sucede que cuesta tanto la verdad que el silencio le gana la partida Nos falta sentir con los sentidos del alma buscar buscar buscar buscar colpa circado. La otra oreja por el Che Guevara. Y seguimos en el homenaje al Che Guevara que nos quedan tantas canciones eh por difundir, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a un grupo de de de Bariloche, Verde Regi compuso un nuevo tributo musical a Ernesto Che Guevara, innovaron tanto con su ingenioso formato como al ser la primera banda en musicalizar una pieza escrita de puño y letra por el Che. Se trata de la famosa carta de despedida a Fidel cuando partió de Cuba hacia nuevos campos de batalla. Lo titularon María Antonia Recordando a la dueña de casa donde se conocieron Ernesto y el líder cubano Y contaron con la participación de importantes figuras del reggae nuestro americano Escuchamos Verde Reggae María Antonia, letra del Che Guevara De 1965 Por la otra oreja Recuerdo en esta hora de muchas cosas de cuando te conocí en casa de María Antonia de cuando me propusiste venir un día pensaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte la posibilidad real nos golpeó a todos de frente nada me sos otra clase que no se rompen no, como los nombramiento muchos compañeros quedaron a lo largo del camino en los días luminosos y tristes hacia la victoria every fito dias más nificos y senti Lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo oh, oh. za djiver n者 ndjivert tjeste njitha tjit hai nishtr content tjerahti javan tjizten zpifeet Tjima. etn trep idr Take rackeprit tti ngan de karena tjimze n question whitenh descend fireaht ssht shutut experience. Paragene, ف Latweit. tjereht tjpack emef tvo shiیں. Nost tjeraht karena precis karehme dignity. tjigaht karehaimta... tjega tjip osshutë fas hul nër joqi tjuqih. tjimzeh. wow djслans. tjimzeha. tjimzeq. qdjee hath që movërndte, pat ninety pashtee. tjimze. tjede tj Jadi tea. femë Esta hora de muchas cosas de cuando me conocí en casa de María Antonia de cuando me propusiste venir y de toda la tensión de los preparativos Un día pasar un preguntando allí se debía dictar caso de muerte y la posibilidad real de ello nos golpeó a todos Me recuerdo en esta hora de muchas cosas de cuando te conocí En casa de María Antonia, desde cuando me propusiste venir, un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte la posibilidad real. Nos golpeó a todos de frente, en los nuevos campos de batalla. Ljëvarë la fe que me inculcaste y cumplir Con el sagrado deber de luchar contra el imperialismo En fin Que si me llega la hora final Bajo otro cielo llorat Tu último pensamiento será Para ti y para este pueblo Música me gritan, no, así no, me voy no, me tratan bien o, o no, no hago el programa, ¿eh? no quiero ¿qué pasa? ¿me gritan a mí nada más? ¿por qué no? Eh, bueno, pero, este... bueno, no bueno, a ver, Lara, después dímelo de mejor manera, por favor te dije que se termina el programa ya sé, pero ¿me lo puedo decir de otra manera? está bien Eh, induna subversión de hasta siempre y listo. Ahí me gustó más, ¿eh? Si nos tratamos bien, ¿sí? Bueno, este gracias Lara, eh hey, volvemos al programa. Hola, bueno, listo. Vamos a escuchar una subversión que nos gusta mucho eh de Rally Barrio Nuevo, pero empezamos a escuchar al Che día hacer del trabajo algo creador algo nuevo y ahí nos presenta Rally Barrio Nuevo el tema preparándose este Pablo Martínez ¿eh? el próximo programa lo hacemos con vos muchas gracias a los oyentes y a Pablo Gusso en la operación técnica hasta siempre Hatsa la victoria la siempre cultura, Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la clara gracias